tengan todos muy buenas noches eh, en la actualidad el ambiente de guerra colonialista hacia los pueblos, a las mujeres migrantes, denunciamos y afrontamos un aumento del racismo y la xenofobia que nos coloca en mayor violencia económica y social en el pueblo que residimos que día, día a día nos causan daño y perjuicio en aumento a los obstáculos a la hora de adquirir un piso, el trato discriminatorio en la salud para acceder al trabajo el abuso de poder se pone en duda en nuestra palabra cuando solicitamos alguno de los servicios se nos insulta en las calles o se asesina simplemente por ser mujeres musulmanas migradas se nos acusa con, fal con falsedad a la policía de no cumplir con las normas de convivencia que nos generan multas por daños no cometidos. Por lo que decidimos no al, por lo que decidimos, perdón, no al racismo y a la discriminación contra las mujeres migrantes. No a la guerra colonialista que mata a nuestras familias. No a la violencia machista y sexista. No a condenar a la pobreza y a la migración social a todos y a todas.